El músico argentino, en promedio, las bandas que están en funcionamiento, ¿se han adaptado a la cuarentena? ¿Están generando nueva producción? Eh, Decís, los, ¿los músicos? No los entendí músicos bien. El, eh, he visto varios videos sí. eh, grabados en la casa por varias bandas. ¿Esto es sí. entendido ¿Es común? ¿Hay muchas bandas que están grabando en las condiciones que fuere para generar nuevos materiales? Sí, sí, sí, sí, sí, se están desarrollando distintas cosas. Por un lado, veo que van como eh todos nos va, a todos nos está pasando en, en distintas magnitudes esto de irse amigando con una nueva tecnología, ¿no? Así como el Zoom que yo hace en marzo no tenía idea lo que era, hoy es una herramienta casi cotidiana de trabajo y de comunicación social. Eh, los músicos sí. hay ciertos programas que serían igual que el Zoom, pero que les permiten a la distancia poder hacer algo juntos eh sin el delay, ¿no? Que tiene el retraso que tiene la comunicación con el Zoom que hace imposible la música. Este, okay. entonces yo sé que hay este hay gente que viene eh, intentando, trabajando cosas y si no Y la, lo otro que se hace es que uno graba este una parte en su casa, se lo manda al otro por internet, el otro le agrega su parte y así se van sobregrabando. Pero pasa un poco lo mismo que yo te decía con los monólogos de humor, que no es lo mismo estar los cuatro claro. tocando juntos que estar los cuatro tocando cada uno en su casa sobre la banda de los demás, ¿no? Este, claro, claro. Es, es, es más, como en estudio... Es más cuando se graban en distintos canales y los músicos graban en distintos días. Claro, Además, y, eh, hay, y hay algo en esto que que, que, que dice que que complica. Pero por otro lado, sí, los, los que componen, yo conozco varios cantautores y están produciendo este en función de... Que bueno, es algo que se puede seguir haciendo, por supuesto, eh, más allá de, de la cuarentena, ¿no? ¿Hay vitalidad en la creación popular argentina en este periodo, después de cuatro años de el otro virus, el, el otro gran virus que nos asoló? ¿Hay creatividad? ¿Hay dinámica? ¿Hay nuevas figuras? Eh, hay yo creo que sí, y yo creo que, que no dejó de haberla durante eh, eh, todo el eh, la, la macremia, ¿cómo llamarla? La pandemia de Macri, la, la cuarentena... Sí. Eh, a mí me, me llegaba mucha música de, de, de músicos del interior sobre todo eh, que seguían produciendo y seguían con con la misma eh, como decirlo vocación y entusiasmo y este posicionamiento de siempre no este yo no, no, es más yo me atrevería a arriesgar esto es una hipótesis complicada pero que las épocas oscuras siempre han sido más productivas para los artistas que las épocas luminosas este okay. es, es esto hace muchos años me acuerdo yo hacía un programa de, de televisión para el centro cultural rojas y habíamos armado un una sección que eran mesas de bar en el bar del rojas donde se juntábamos a dos personajes de, de ahí de, de, de del rojas a cerrar algún uh -huh. tema y en un momento me acuerdo que estaba Rubén Schumacher el director con eh, cómo se llamaba bueno con una al ver acordar el nombre de la una una chica una, una mujer que toca el piano y se pusieron a hablar sobre distintas producciones musicales y artísticas y de golpe quedó como muy en evidencia que durante la resistencia al nazismo, durante la la resistencia a los a los regímenes totalitarios eh pareciera que el arte florecía como una especie de resistencia, ¿no? Donde entonces paradójicamente eh las dictaduras serían este o los gobiernos este, ¿cómo llamarlos? eh, eh, eh sí, de sí antipopulares eh sería un buen caldo un buen caldo de cultivo para para los artistas. Eh, lo cual no significa, a ver, cuál es tu opinión en este sentido, mensaje directo. A veces sí, pero a veces no. No necesariamente, cómo? que lo cual no necesariamente implica una creación de mensaje directo, ¿no? Opositor, directo, sino a veces también hay vuelo poético en esas tramas oscuras que se intentan romper a través de la creación. Eh, no, no entiendo bien, ahora que soy yo que te escucha bajito. En, eh, cuando recuerdo la generación de música del los rock en la dictadura por ejemplo que sí. eh, recuerdo ser cuirán digo por por dar un nombre muy conocido y eh, no necesariamente esa creatividad que se dispara en los momentos oscuros implica contraste directo implica canción de protesta a veces no, claro. no no no no, no. tal vez si, simplemente el hecho de no poder eh, salir, de no poder compartir, de no poder estar en la calle y tener que recluirse y encerrarse, genera esa necesidad de componer o de, de hacer algo creativo que obviamente no es lineal, no es que vas a hacer terminar haciendo la marcha de la bronca, que fue un ejemplo del de año 70, sí. o podés hacer, o que yo los discos de Cerú Girán, donde algunos tangencialmente tocaban el tema de la dictadura, pero otros que hablan totalmente de otro tema y está bien digo, no, no tiene por qué ser lineal eh, Finalmente, Conrado hagamos un poco de, de daño eh, entre nosotros cerramos el micrófono no nos escuche nadie eh, habiendo pasado por esa casa del rock donde nos, eh, nos cruzamos pero no en el mismo periodo ¿qué sentiste al escuchar a Mario Pergovini decir tantas tantas cosas raras en los últimos tiempos? ¿cuál es tu percepción del rol que está jugando Pergolini, contra derechos de los trabajadores, contra la salud pública. Eh, ¿Se percibiste algo después de conociendo la Roca en por adentro? mira yo lo no conozco a Mario, yo trabajé con él y yo creo que es su modo absolutamente genuino y honesto de cómo él ve las cosas. Eh, yo tal vez pensaría que les eh, sería como un un pre-peronista. <risa> eh, sí. Ahí me, me contaban amigos en común eh, con él de situaciones que pasaron en su empresa, donde él llama a, a un amigo, no sé si amigo, digamos, lo que compartíamos en algún momento el llano este en, en la radio, y lo llama para laburar en su empresa, y lo tiene trabajando durante 11 años... este. En la empresa cobrando un sueldo, todo bien, y en un momento viene y le dice, mira, eh, realmente las cosas están mal, no puedo no puedo seguirte manteniendo, así que te, te voy a tener que echar. Y entonces el otro le dice, bueno, qué cagada, bueno, está bien, juntémonos a negociar. ¿A negociar qué? Bueno, a la indemnización. ¡Uh, me estás cagando! <risa> o sea, esta es la mirada de él. Eh, es como... Un individualista, un tipo que se hizo solo que realmente yo cuando lo conocí mario era un tipo que vivía en una casa tomada eh y él realmente no no comprende la las normativas sociales establecidas ni todos los eh logros de de la clase trabajadora. Y, y todo el equilibrio que supone que un trabajador tiene que tener una cantidad de garantías como ser no sé viste los horarios, las vacaciones pagas la indemnización en caso de despido. eh yo creo que él siempre fue eso eh y a partir de él convertirse en un empresario él pone en práctica ese esa línea de pensamiento, o sea yo me pregunto eh ahora en voz alta no que hubiera pasado si cuando él todavía era un empleado de Greenbank este y lo rajaban, si a él se lo hubiera cruzado por la cabeza exigir una indemnización y no lo sé. No, eso eh... te, lo, te lo puedo responder. Lo tengo claro porque yo viví ese momento, las discusiones con la empresa eran terribles y hacía gala de sus derechos en toda la línea. digamos Tenía el, manu, el movimiento obrero bajo el brazo diciendo me deben esto, me deben aquello, me deben lo de más allá, me deben esto, quiero cobrar esto... Exigía todo, es decir, es cierto que es una filosofía genuina de vida la que vos estás señalando que él tiene, pero también es cierto que conoce los derechos y claro, los ignora claro. intencionadamente. Porque cuando tuvo que pedir por él, pe pedía este con esa contadora Patricia rey que era muy gracioso el nombre. De... Claro, o sea, eh, tenía eh, bien eh, en claro eh, cuáles son los derechos del trabajador cuando él es trabajador. Sí, lo otro. Exactamente, lo cual no quita que no haya marcado una, un momento importante No, no, no, no. yo, eh, a mí siempre, eh, padecí tío. muchos años Yo trabajé con él en el año 92 Y yo creo que los, por lo menos los 8 años siguientes sí. Cada vez que salía el tema hablando con alguien Venía la pregunta, che, ¿qué tal es Pergolini? Y mi respuesta sí. siempre era la misma, mira Yo te puedo hablar dos horas bien o te puedo hablar dos claro. horas mal de él? Claro, así es, Creo claro. que él tiene eso. Yo desde mi por mi propia experiencia, prefiero recordar el, Mar el Mario con el que yo me divertía, el el Mario que a mi como guionista de él me hacía sentir bien, que él yo les, no sé, yo llevaba una apertura escrita y él la leía al aire sin haberla chequeado antes, eh manifestándome con eso una confianza absoluta en lo que es mi trabajo. Eh y fue para mi muy grato y yo aprendí mucho laburando con él. Después tiene un lado oscuro, eh donde que también, por las dos horas, digo, y esto que se ha hecho público, a mí no me sorprende porque encaja perfectamente en el Mario que yo conozco, pero uh -huh. es esto, eh, es las dos cosas, es un yin y un yang, es eh, un uh -huh. gran profesional, un tipo que siempre supo rodearse y armar buenos equipos, yo de hecho hice amigos en equipos que formó Mario, con los que a mí me tocó laburar, que siguen ¿no? hoy siendo amigos míos, después de muchos años, eh, y yo eso todo lo, lo reconozco, y a su vez veo que, que ya a Mario hace muchos años que no lo veo, y estoy seguro que si me junto con él, podemos reírnos un rato de determinados temas, y en ciertos temas de lo que yo no quisiera ni hablarlo con él, porque chocaríamos de frente. Conrado Geiger, eh, valoro mucho el panorama que tenés de la cultura argentina y de la música nacional eh, Te vamos a seguir consultando en este espacio Dale, mando... dale, Gabriel, un placer, ah. vos sabés, yo siempre te leo, este, te sigo, así que para mí un, un honor ser, ser parte de todo esto Dale Conrado Geiger, en el aire de la gráfica, un fuerte abrazo acariciando su pelo rulo y señal de la cruz la caricia de Jesús hizo posible el milagro convirtió la red en tierra el balón hizo palomas creer? No, no era chiste para nada, ¿eh? la contadora con la que ibas a negociar en la roca and Pop se llamaba o se llama, Patricia Rey jajaja Eh, difícil averiguar si era genuino el nombre o se lo había puesto dado el lugar en el que se encontraba trabajando ante las preguntas de los amigos que nos consultan, el ministro de economía Martín Guzmán adelantó que ajustarán por inflación pero no habrá cambios hasta el año que viene, en el sector bueno, de las eh, privatizadas hay preocupación porque dicen que están atrasadas las tarifas y advierten imaginen ustedes las privatizadas que la situación es crítica, pero decir que va a ajustar por inflación eh, está hablando del 2021 esta es la información que tenemos directamente de gente que está relacionada con Martín Guzmán, pero además hay varias publicaciones ya en esa dirección que obstaculizan el tremendismo planteado por la cobertura de Crónica último tramo, levantamos a las pastillas que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero la pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor. Pasó el antetercio pego de su eterno gran amor, y granas de baile comenzó su paseo sobre los siete talentos. Creo que hemos pasado un buen momento, ¿no? Un gran especial. Gracias a los entrevistados y a ustedes que colaboraron mucho. Y después la señal hasta ahora de buen guzmerotti en los controles se viene a abrir la cancha y se despide gabriel fernández gracias por acompañarnos como todos los días entre las 6 y las 8 y no se pierda la programación del sábado ¿eh? de la gráfica un fuerte abrazo para todos desde nuestros estudios por las redes desde casa seguimos reduciendo distancias